Tenemos en comunicación telefónica a Francisca Staiti, ella es secretaria general de Conado Histórica. Ayer tuvieron el plenario de secretarios y secretarias generales y están reclamando la, la, la convocatoria urgente a la mesa salarial. Desde Conado plantean que tienen una pérdida de 18 puntos eh, de, de salario y la Secretaría de Políticas Universitarias dice que la paritaria ha salido este, empardada con la inflación. En esta disputa, en esta disyuntiva, se encuentran trabajadores y patronal Así que vamos a, a ver este, bueno, eh, cómo, cómo van a seguir con esto. Muy buenos días, Francisca. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, contanos, bueno, qué, ¿qué resolvieron ayer y, bueno, y cómo lo van a implementar? Bien, ayer eh, frente al Ministerio de Educación eh, eh, levantamos una carpa, o se instalamos una carpa y gestionó el plenario de la Secretaría General de la Conado Histórica. Eh, para analizar la situación en la que nos encontramos, eh, ya 15 de diciembre, hoy 16, sin respuesta a la convocatoria a la mesa de revisión de nuestro salario, como, como vos bien eh, acabas de mencionar, eh, estamos casi un 18% por debajo de la inflación. Eh, y, ...y con pocas perspectivas eh, de que nos convoquen... So, ...hay rumores de que entre martes y miércoles... ...podría haber una reunión... ...pero eso es absolutamente informal... ...por lo tanto... ...hoy sin respuesta... ...o ayer sin respuesta del plenario... ...de la cona histórica... ...lo que se resolvió es... Eh, ...continuar con, con nuestro estado de, de alerta... ...y de continuar esta situación... Lo que peligra es el inicio del ciclo electivo 2023. En ese sentido, eh, impulsar asambleas durante el mes de febrero en todas las asociaciones de base de nuestra federación y en todas las universidades. Y eh, un congreso que resuelva esta situación, ¿no? Porque vemos que el 2023, si este 2022 fue complejo, el 2023 con eh, las elecciones de por medio eh, va a ser todavía más difícil. Bien. Oscar Alpa, el secretario de Políticas Universitarias, dijo uh -huh. en estos micrófonos, o se preguntó en estos micrófonos, eh, ¿de dónde sacan esos 18 puntos ustedes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se lo explican ustedes a los afiliados? Es muy sencillo. En el 2020, cuando tuvimos la primera paritaria con este gobierno, eh, la, la primera noticia que nos da, es que nuestra paritaria deja de funcionar de febrero eh, a marzo o de marzo a febrero y que la paritaria iba a ser anual es decir, de enero a diciembre el primer punto eh, y en ese sentido eh, no se nos reconoce la cláusula gatillo que se había firmado con el gobierno de Macri y que debía ser pagada o reconocida en el mes de marzo del 2020 entonces nuestra paritaria que lo lapso de enero a diciembre, eh, para, para nosotros y nosotras, lo que está firmado hoy de paritaria 2022 es un 82%. Uh -huh. no, no, no hay más números que eso. Uh -huh. Con una inflación proyectada de un 100%, pues bueno, estamos un 18% por debajo de la inflación. Uh -huh. Pero, como a partir de, de, esta, de, de esta nueva manera de paritar eh, también lo que se hizo fue eh, terminar la paritaria del año anterior en el año siguiente, es decir, la paritaria 2020 terminó en el 2021. La 2021 eh, terminó en el 2022, es decir, en enero y febrero de este año percibimos porcentajes pertenecientes a la paritaria 2021. Y lo que hace el Ministerio de Educación es contar esos porcentajes como si fueran del 2022. Uh -huh. Es sencilla sí la cuenta. Si yo sumo esos porcentajes, sí, seguramente voy a estar empatando con la inflación. Pero empato con la inflación mentirosamente porque lo de enero y febrero es el reconocimiento de lo que perdí en el 2022. Con lo cual, siempre estamos por debajo de la inflación. Por donde busquemos, siempre estamos por debajo de la inflación. Uh -huh. Francisca, ¿les han ofrecido algún bono compensatorio? No nada y en ese sentido también el, el, eh, el plenario ayer analizó eh, el, el trato eh, no igualitario con, con los demás sectores de trabajadores eh, el año pasado el bono fue de 2.500 pesos muy por debajo de los bonos que se, que se otorgaron y este año ni siquiera hay mención a un buen. Uh -huh, uh -huh. Claro, 2.500 claro. pesos le dieron el año pasado, el año pasado A ustedes sí. Claro, la provincia no, no, no. de La Pampa A los trabajadores de la educación sí. Le dio 22.500 el año claro. pasado Bueno, hoy eh, Digo, hoy en, en, esta, en esta semana En la Universidad de Salta Recibieron un bono por parte de la universidad De 60.000 pesos ¿verdad? De 60.000 Todos los trabajadores y trabajadoras De la Universidad de Salta claro. Bueno, digamos, cuando hay voluntad Y cuando se piensa realmente en las necesidades que estamos atravesando hoy frente a la inflación, a la situación que venimos viviendo, si eh, hay voluntad se puede. Pero también lo que, lo que aparece en nuestro comunicado es las razones de por qué a la docencia universitaria y preuniversitaria eh, no, no salvó, no, no nos están convocando y tiene que ver fundamentalmente con el sostenimiento de la baja en el déficit fiscal para cumplir con con los pagos de la deuda, y eso también hay que ponerlo en, como un ingrediente más de la situación que estamos atravesando. Uh -huh. Somos docentes eh, de la nación, natales de la nación argentina. Entonces, uh -huh. el déficit fiscal también nos atraviesa como trabajadores y trabajadoras. Decías que peligra el inicio de clases el año que viene. Uh -huh. Bien. Sí, es así. Bien. Hay un enojo muy grande en la, en la docencia, eh, enojo porque, porque no se nos convoca, enojo porque no alcanza, enojo en los sectores que son una, un porcentaje menor, pero que sí existe por, eh, por el impuesto a las ganancias sobre nuestros salarios después de, de muchos años de trabajo, eh, esa confiscación que se hace sobre nuestros salarios es muy grave, eh, enojo porque, porque se ve que a otros sectores de trabajadores y trabajadoras se les otorga un bono, de Compensación que compense de alguna manera la pérdida salarial, sin que se está juntando mucho enojo en la docencia, y, y eso creo que se va a reflejar el próximo año eh, de no tener respuestas favorables que hasta el momento no la tenemos. Muy bien, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, Francisca. A vos, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Y si no tenemos oportunidad, que comiencen un buen 2022. Igualmente, para ustedes, para los trabajadores eh, docentes universitarios. Hasta luego. Conversamos con Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica. Reclaman una urgente convocatoria eh, de la mesa salarial. Hay algún rumor de que podría suceder la semana que viene, pero no tienen ningún tipo de este, confirmación todavía. Eh, bueno, ya volvemos.